Alfredo Intronati, que está en línea en este momento. Ministro, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿Cómo va? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? Un bueno, a gracias a por atendernos. Todo lo que te acompaña ahí en el piso. Bueno, gracias por atendernos. Ahora lo escuchamos un poco mejor y sobre todo sin cortes. Así que nada, este, un poco que le cuente a la audiencia lo que pudo hacer la Pampa ante los funcionarios nacionales respecto a las obras que eh, por ahora tiene paralizada la obra pública el Gobierno Nacional, y si es que va a haber alguna obra pública nacional en La Pampa durante el 2026. Bueno, como bien vos decías en la introducción, en la semana pasada tuvimos una reunión en el CIMOC, que es el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, donde participaron autoridades nacionales, teníamos por lo menos el compromiso y también la aprobación por parte de ellos de participar en la reunión, en lo cual, bueno... Faltó el secretario de Transporte, que es Luis Pierrini, que era un actor clave que nosotros habíamos pedido en las reuniones anteriores que tuviera, porque tiene que ver directamente con las rutas. Uh -huh. Pero bueno, así todo acompañaron funcionarios municipales como, como nacionales como es el secretario de Obras Públicas, que es Luis Giovine, y también el subsecretario. Son las autoridades máximas que tiene obra pública a nivel nacional, dependen directamente de Caputo, ¿no es cierto?, del, del Ministerio de Hacienda, porque como sabrán no hay Ministerio de Obras Públicas, depende directamente del Ministerio de Hacienda. En la reunión se plantearon, yo por lo menos traté de separar dos situaciones porque siempre veníamos con el reclamo de las obras que veníamos ejecutando y finalizando. Eso va a pasar a una segunda instancia que, que el gobierno provincial va a reclamar, que son las obras finalizadas. Yo ahora me focalicé en las obras que, que no están terminadas y en las obras que queremos que terminen. El gobierno nacional y de la provincia nosotros siempre tratando de poder destrabar esta situación. Hay que, que por ahí ser claro en el mensaje la provincia de La Pampa siempre estuvo en una postura conciliadora con sus diferencias, ¿no es cierto?, con respecto a las decisiones que toma el gobierno nacional, pero siempre buscando alguna alternativa como para poder destrabar estas situaciones. Y el ejemplo más concreto es Procrear. Nosotros hemos solicitado más de una vez el traspaso a la provincia de La Pampa de los contratos para que la provincia de La Pampa los pueda continuar, porque depende pura y exclusivamente de Nación, y no hemos tenido respuesta, Ruta Nacional pasó algo similar, nosotros solicitamos al Gobierno Nacional el traspaso de 600 kilómetros estratégicos para poder garantizar la transitabilidad y tampoco tuvimos respuesta, notas enviadas por el mismo gobernador. Pero bueno, ahora creemos que nosotros hemos visto algunos, algunas posturas distintas al Gobierno Nacional con esta convocatoria al mismo gobernador, a través del ministro Santilli, nosotros en las reuniones que tuvimos el otro día también, Pareciera que había una voluntad distinta. Y bueno, nosotros, yo por lo menos en lo personal, creo que la política es el poder de consensuar con sus diferencias políticas, pero lograr el beneficio en este caso para los campeanos. En esa postura nos van a encontrar y vamos a tratar de destrabar principalmente tres temas. Uno, como te decía recién, que espero crear. ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos que los contratos pasen a la provincia y nosotros disponer de los contratos de acuerdo a la disponibilidad financiera que tenga la provincia, ir pudiendo terminar esas 636 eh, departamentos, viviendas que están diseminadas en Santa Rosa, General Pico y en Toay. Después, otro tema que nos preocupa era, es el acueducto, que es una obra que también hoy se encuentra neutralizada, suspendida, paralizada por el Gobierno Nacional. Y por último, las rutas. Las rutas nacionales eh, para nosotros es un, un tema que nos preocupa. Sabemos que hay un, una concesión que se va a hacer el 6 de febrero, donde van a poder dar respuesta a la ruta 5 y a la ruta 188, Pero bueno, la provincia de La Pampa no son solamente esas rutas, queremos saber qué va a pasar con el resto de las rutas. Por eso es que nosotros de la provincia estamos a disposición de, de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para, para mejorar el estado de situación de las rutas. Bien. Eh, eh, mesaje, le, hago, que, le hago un eh, punto ahí, Ministro. Sí. Respecto a los Procrear, que es un tema fundamental, sobre todo porque hay casas eh, para familias que uh -huh. en algún momento eh, tienen, tienen intenciones de tener su casa propia. Ahí el Gobierno Nacional antes de Este, derivar esas obras a la provincia ¿tiene que dar de baja los contratos con las empresas? Sí, porque las ecuaciones están rotas hay que ser sincero un poco eso, pero a ver si, la, si el contrato le faltaría, no sé, el 10% por ahí se puede llegar a ver cómo se renegocia esos contratos Bien. pero teniendo la situación hoy que los contratos no superan el 20% retomar esos contratos con valores que son de la, del 2022, del 2023, Imposible. las situaciones financieras están totalmente rotas. Por eso hubo dos devoluciones en el medio, entonces hoy estarías pagando mucho más el valor de la vivienda real, no porque los índices lo indican de lo que estaría saliendo construida. Entonces nosotros necesitamos que esos contratos se den de baja y que la provincia poder continuarlo. La voluntad de la provincia está y el interés está, y lo ha demostrado porque lo ha solicitado. ¿A qué voy con esto de decir, hay tiempos de cambio, y donde nosotros del Gobierno Nacional hemos visto algunas señales distintas a la postura que han tenido hasta ahora, donde ellos ya vinieron e hicieron una, una cuantía de lo que son las mejoras, ¿no es cierto?, de saber qué vale lo que está construido, y poder compensar con la deuda que tiene la provincia de La Pampa el valor de lo construido, y ahí pasar los contratos, porque las, lo más importante es que nosotros en la provincia que tenemos, a diferencia de otras, es que los terrenos son de la provincia de La Pampa. Bien. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos, nosotros, teniendo el valor de lo que está invertido, ¿no es cierto?, dentro de lo que es eh, los, el predio provincial, nosotros ahí descontar de la deuda y ahí pasar los contratos. Y bueno, y ahí después, en esta famosa ingeniería financiera, buscando siempre, teniendo eh, las garantías de no gastar más de lo que nos ingresa, bueno, hacer esa distribución y poder planificar la terminación de las viviendas. Insisto, sería imposible hoy hacernos cargo de la totalidad de las viviendas, pero bueno, el interés está en nosotros en poder fraccionar estos contratos, poder hacer llamados a licitaciones públicas para poder continuar la, las viviendas, ¿no es cierto? Que sabemos que a medida que va pasando el tiempo, eh, se genera un desgaste de la infraestructura, de lo que está construido, no es lo mismo que el acueducto, el acueducto en este caso es un caño que está enterrado, en ese sentido no genera un desgaste estar al interpere, como si la condición claro. es que hoy... Vemos nosotros tanto en Santa Rosa y en Pico y en Tuay. Sí, ¿No la verdad que, que es tristísimo ver todo eso cada vez que uno pasa por esos lugares sí. que ya no solamente es el abandono de lo construido, sino la mala, el mal mantenimiento de todos los terrenos que ya afecta a los vecinos, porque muchos vecinos ya se están quejando que por lo menos en la parte sureste de la, de la ciudad de Santa Rosa, donde hay seis barrios sociales... Eh, los yuyos y toda la mugre que hay que no hay mantenimiento por parte de, la, de la, las, de las este, empresas privadas, en, también está afectando a claro. la sociedad. En este caso, como vos decís, bueno, tiene que ver eh, la responsabilidad de las empresas porque los contratos que han firmado con las empresas, claro. también hay que ser un poco objetivo, ¿no sé Las empresas no han cobrado, solamente han cobrado certificados a valores históricos, eh, no han cobrado por el mantenimiento y las garantías que están sosteniendo. Eh, la, la, las construcciones para que estén en condiciones, pero bueno, es una discusión que también nosotros damos no pueden estar abandonadas como están por todo lo que generan, ¿no es cierto?, desde el riesgo que puede llegar a tener, eh, una construcción sin controles, ¿no es cierto?, las malezas, bueno, todo lo que significa tener en el medio de, una, de un lugar donde está rodeado de viviendas, tener un foco sin resolver qué va a pasar. Entonces eso también es una preocupación que nosotros le dijimos a las autoridades nacionales y ellos dijeron que este tema sería fácil de resolver. Pero bueno, esperemos a ver cómo lo pueden llegar a avanzar con las empresas para poder, en este tiempo que tenemos hasta lograr los acuerdos con la provincia, poder garantizar la, el predio, ¿no es cierto? De ¿Y les dieron que... algún tiempo de respuesta o no? Mira, los tiempos de ellos son bastante arbitrarios. Nosotros eh, estamos acostumbrados a eso, de decir, bueno, ¿en cuánto tiempo podemos tener una respuesta para poder saber qué decisión tomamos nosotros? Y nos dijeron que más o menos en dos semanas estarían dando una respuesta al estado de situación hoy, por lo menos, de lo que es la garantía y el mantenimiento de los predios, ¿no es cierto? E insisto, es responsabilidad de las empresas porque hoy el predio... Todavía depende de las empresas porque los contratos están vigentes, los contratos no están recibidos. Esos contratos se fueron neutralizando, suspendiendo cada 90 días. Una vez que cumple los 90 días, se vuelve a renovar la neutralización y se vuelve a pasar a otros 90 días. Bueno, en esa situación nos encontramos hoy. Algunas provincias han logrado... Acordar con el gobierno nacional, eso tengo que ser sincero, pero bueno, a diferencia de nosotros, tenían un avance mucho más significativo, en algunas estaban en el 90%, bueno, ahí fue mucho más fácil porque el contrato es de muy poco dinero, entonces pudieron terminar las viviendas. Bien. Están en ejecución, pero bueno, pero no es que tampoco el gobierno nacional se hizo cargo, ¿no? Se dio los contratos a la provincia, en el caso de Chubut, y Chubut la está terminando. Eh, ¿creen, que la la Pampa... reunión, ¿Creen que la reunión del de gobernador Silioto con Santilli, con Adorni, puede haber... ¿Flexibilizado esa, esa mala relación que había o esos encontronazos entre la Pampa y la Nación para que esto de a poquito se vaya solucionando? A ver, yo como te decía en un, en un momento de la entrevista eh, el poder de consensuar está dentro de lo que a mí significa la política y tenemos que lograr los consensos. Eh, con nuestras diferencias, manteniendo una postura como dijo el gobernador, nosotros uh -huh. vamos a reclamar lo que nos corresponde, manteniéndonos en una posición donde no salen perjudicados los pampeanos Pero necesitamos tener esta mesa de diálogo y celebramos esta posibilidad que ha tenido el gobernador, que he tenido yo y que ha tenido otros funcionarios provinciales con el gobierno nacional. Creemos nosotros que es el camino a poder destrabar. Ya vimos nosotros que en el paso del tiempo eh, el gobierno nacional no tiene ningún interés en hacer obra pública nueva. Por eso es que nosotros lo que estamos tratando de resolver es la situación que nosotros tenemos hoy puntual, procrear y acueducto. El resto de las obras no las vamos a tener porque el Gobierno Nacional no tiene dentro de su planificación generar obra pública como la teníamos nosotros eh, incorporada naturalmente, ¿no es cierto? Donde había una obra que superaba la, la, la economía de la, de la provincia y, bueno, solicitamos a, al Gobierno Nacional el acompañamiento para poder hacer la obra, como claro. puede ser un acueducto, un desarrollo de vivienda. También hay que hacernos cargo también que hay cosas que el Gobierno Nacional anterior, en el cual uno fue parte, Cometió algunos errores. A ver, nosotros en la discusión con el gobierno nacional actual nos decían, muchas veces el gobierno nacional iba y hacía cordón cuneta en localidades pequeñas, donde nosotros decimos, sí, está bien. A ver, no está el gobierno nacional para resolver la problemática de un cordón cuneta sí para resolver la, no sé, la política de los centros de desarrollo infantil, diseminados en todo el país, uh -huh. o acueducto, o obra de saneamiento, pero no para resolver la problemática del de diseño de una plaza o la construcción de un cordón cuneta. Porque eso tendría que estar dentro de las posibilidades de un municipio o hasta de una provincia, pero no superar la instancia de una provincia, ¿me explico? Claro. Y en esas, cosas, esas cosas pasaron y esas cosas generan discusiones que hoy nosotros tenemos que dar la razón. Porque el gobierno nacional no está para resolver esas problemáticas. Pero insisto, hay obras de fondo que superan muchas veces la economía de las provincias que no se pueden hacer, y de ahí donde nosotros solicitábamos a los gobiernos nacionales, y no es que solamente al de Alberto Fernández, sino a los gobiernos nacionales anteriores, también donde han, en algunos, en algunos casos han tenido un acompañamiento, no solamente a la provincia de La Pampa, sino a todas las provincias, y donde es necesario que el gobierno, los gobiernos nacionales estén porque disponen de una economía distinta a las provinciales que pueden llegar a ejecutar obras que, que por sí la provincia no podría ejecutar. Claro. ¿no es cierto? ¿Y la 151, la ruta 151, está dentro del radar del gobierno nacional este, hacerle algún arreglo? Mira, nosotros, eh, como te decía al principio, eh, estábamos y habíamos pedido que estuviera el secretario de Transporte, ¿no es cierto? Luis Pierrini, claro. que es de quien depende las rutas nacionales. ...y nosotros teníamos eh, la propuesta, ¿no es cierto?, que habíamos en su momento los 600 kilómetros... ...y en la última nota que envió el gobernador hizo el pedido solamente de la ruta del tramo de la ruta 5... ...que va de Santa Rosa hasta Catrilo. Bueno, no, no, no participó, entonces como el tema no pertenecía al secretario de Obras... ...ni tampoco al subsecretario, le planteamos nosotros la necesidad de tener una respuesta... ...y una nueva reunión con el secretario de Transporte para tratar de resolver esto, como vos decías, la 151... La 5 que va a pasar con la licitación, la 188, y el resto de la ruta, porque ellos te hablan siempre de la concesión de rutas y de la privatización de rutas nacionales, lo cual son una decisión que ellos tomaron. Bueno, nosotros del gobierno vamos a estar por ahí en contra, porque creemos que se podrían hacer otra cosa, como en la ruta 5, pero bueno, son la decisión, es la decisión que ellos tomaron. A partir de ahí, nosotros planteamos decir, ¿qué pasa con el resto de las rutas? no es solamente las 5 y las 188 que van a estar concesionadas. El resto de las rutas va a aparecer la figura de Vialidad Nacional, que es quien hasta ahora garantizó la transitabilidad en las rutas. Bueno, ese era uno de los temas que nosotros teníamos en discusión con, con el Gobierno Nacional para tener una respuesta para saber qué va a pasar. Hoy sabemos que Vialidad Nacional está recortada en recursos económicos, ¿no es cierto?, y que no tiene la posibilidad de salir a, a dar una respuesta, eh, por lo menos a, a la necesidad que tiene hoy en cuanto a la conservación, El corte de pastizar, el, el señalamiento, el bacheo, bueno, hoy no tienen los recursos. Muchas veces nos han solicitado a la provincia, a través de vialidad provincial, material para poder salir a bachear. Bueno, esa es un poco la realidad que está teniendo hoy, al no tener recursos. Sí. Y sabiendo que los recursos están, porque sabemos que el impuesto al combustible es un, es, un, es un ingreso que tiene el Estado Nacional, con un fin específico, que tiene que ir directamente a las vialidades para poder garantizar la transitabilidad, ¿no es cierto? Sabemos que con ese impuesto al combustible sería imposible llegar adelante una construcción de una autovía, una autopista, pero sí por lo menos, como se hizo hasta ahora, ¿no? Mantener la conservación de las rutas nacionales. Y el caso de la 151, nosotros es algo que nos, nos inquieta porque son solamente en la provincia de La Pampa, en este caso son 7 kilómetros que tenemos, que va desde el puente... Puente Dique, hasta sí. el cruce de la ruta 20. Esos 7 kilómetros están intransitables. Hoy nosotros de la provincia hemos también solicitado en su momento cuando pedimos los, los 600 kilómetros, el traspaso de esos 7 kilómetros, pero bueno, no hemos tenido respuesta. En el eh, caso de, de, la, de, de Tatien, esos 7 kilómetros, Tatien. si no hay traspaso, la provincia no puede ni tocar esa ruta, ¿no? No puede. No, no, es como si usted, A ver, pongamos un ejemplo, vos estás en tu terreno y tenés el vecino con los pastos altos, bueno, podrías ingresar al, al terreno de claro. tu vecino a cortar el pasto, eh, me explico por qué no, porque es una jurisdicción en la cual uno no puede tomar decisiones. Aunque ¿no? pase eh, por la Pampa. Aunque pase por la Pampa. Claro. Me explico porque, a ver, un ejemplo lo voy a poner eh, en lo que fue los salteos de la ruta 35. Bueno, ahí también es ruta nacional, la provincia intervino, pero la provincia ahí solicitó un permiso al gobierno nacional, en ese caso estaba Mauricio Macri, claro. donde se autorizó que la provincia, hicieran los alteos con recursos propios provinciales. Bueno, eso fue un, un traspaso que se hizo, que se pidió para poder tener eh, la posibilidad de la provincia resolver la problemática para que Santa Rosa y La Pampa no quede cortada con una ruta nacional y que permita la, la, la conexión, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento se solicitó el permiso, el gobierno nacional a través de Vialidad lo autorizó y nos permitió a nosotros, con fondos provinciales, hacer los alteos que hicimos sobre la 14 y la 35 y a la altura de Embajador Martínez. Claro. Bueno, eso es un ejemplo donde nosotros tuvimos que solicitar la intervención. Bueno, en este caso, cuando solicitamos la intervención, la posibilidad de, de, de invertir, ¿no es cierto?, porque siempre planteamos lo mismo. Nosotros, todo lo que tiene que ver con obra pública es inversión, no es un gasto. Y ahí es donde siempre planteamos la diferencia que, que tenemos con el Gobierno Nacional. Muchas veces ellos ven un gasto donde nosotros vemos una inversión. En este caso, lo que estamos buscando es invertir fondos, que son de los de los pampeanos para poder garantizar en este caso rutas nacionales la transitabilidad. Lo que pasa también que nosotros, ustedes han, han visto en el último tiempo, en las licitaciones que hemos hecho en rutas provinciales, esto es debido al desgaste que ha tenido las rutas provinciales, porque muchas veces los camiones que van del norte al sur utilizan las rutas provinciales como rutas alternativas, debido al estado de situación que están las rutas nacionales. Y a su vez, con la complejidad, ¿no es cierto? que tienen, cuando vienen por las 5 y tienen que atravesar Santa Rosa la circunvalación, todo lo que genera convivir un camión con una moto o un auto de menor porte, bueno, entonces muchos de los camiones que van hacia el sur, hacia Vaca Muerta, toman la decisión de bajar por la ruta 1 y continuar por la 18, todas por rutas provinciales para esquivar todo lo que es el estado el mal estado de situación que tienen hoy las rutas nacionales, y lo bajo Giuliani, sumado a eh, la circunvalación de Santa Rosa, la fotomulta, y bueno todo eso han tomado la decisión directamente de ir por rutas provinciales. Bien. Eso ha generado un desgaste donde nosotros la provincia hemos logrado llevar adelante las licitaciones para poder en 2026 tener obras en ejecución para mejorar y garantizar el estado de situación de las rutas y ir con la incorporación de un tercer carril. Ese tercer carril que hemos hablado ya creo con vos... Sí, en ruta segura. Nosotros, en ruta rutas seguras, ¿no es cierto? Permite el camión que, que descanse en, en lo que sería una banquina pavimentada, para que permite el vehículo de menor porte continuar por la misma línea donde viene en la senda de, de la ruta, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Y, ¿Y está en estudio esto de cobrar peaje a camiones y transporte pesado en las rutas provinciales? Hoy es tiempo de buscar eh, propuestas para todo. Eh, creemos nosotros, por lo menos en lo que uno viene trabajando, es a través de una consultora, de poder el día de mañana todo lo que tiene que ver con rutas provinciales, Tener un pago ¿no? por el uso de las rutas. Bien. Todo tiene que ver a los camiones estos que están yendo, por ejemplo, en el caso que van desde Paraná hacia Añelo, bueno, esos camiones que hacen uso ¿no es cierto? de las rutas provinciales, tener la posibilidad de cobrar desde la provincia. Es un estudio que estamos llevando de una consultora, porque es algo que parece simple, pero no es tan simple. Hay que reglamentarlo a través de una ley hay que incorporar todo lo que son las cabinas de peaje, hay diferentes sistemas de cabina de peaje, con personal, sin personal, sin flow. hay la incorporación de balanza, bueno, es también toda una inversión que hay que hacer para poder tener un, un control sobre lo que son las rutas provinciales. Yo en lo personal, eh, lo he hablado más de una vez, eh, estoy totalmente de acuerdo en la posibilidad de que los que hacen uso de las rutas provinciales para un fin específico, como es el traslado de la arena, por ejemplo, que van desde el norte al sur, deberían tener que cobrar, deberíamos tener que cobrar desde la provincia, un valor un canon por el uso, ¿no es cierto?, de las rutas. Las rutas donde nosotros invertimos dinero, ahora dentro de la incorporación de esta, de estas licitaciones, hemos incorporado balanzas dinámicas, que nos va a permitir identificar los camiones que vienen con sobrecarga, con mala distribución por eje, bueno, estas balanzas que van a estar en la misma ruta, nos va a permitir a nosotros, como un lector de patente, tomar identificar cuáles son los camiones que vienen con una sobrecarga o mala distribuida por eje. Bueno, eso también a nosotros es un tema que nos preocupa porque los camiones muchas veces no vienen con sobrecarga, pero sí la mala distribución. Y esa mala distribución a veces es más perjudicial que si hubiera con una sobrecarga total en el camión. Bien. Bueno, todo esto nosotros lo estamos incorporando ahora eh, en la 1, por ejemplo, que es la balanza dinámica y los terceros carriles para ruta segura, que es una de las rutas que más tránsito de camiones tenemos en la provincia de La Pampa. Bien, o sea, va, esta ley va a tener que pasar por la legislatura. Sí, sí, sí. sí. Bien, bien. ¿Y todo esto el año que viene? O sea, no, la... a ver, nosotros lo que estamos ahora es, como yo te decía, trabajando en una consultora a ver, y, y, y viendo a ver qué posibilidades hay y cómo se armaría el esquema de peaje, ¿no es cierto? Bien. Porque no es, a ver, no, no, no es cobrar por cobrar, me explico. Eh, sería injusto a, a una persona que viene y que te hace un recorrido diario tener que cobrar por ese peaje cuando no hace uso de la ruta como si lo hacen los camiones. Entonces, todo eso se va a tener que analizar y ver la viabilidad, ¿no es cierto?, y principalmente para no perjudicar a la persona que transita todos los días y que va desde su chacra hacia la vivienda que está en el pueblo. Bueno, esa situación hay que analizarla, porque nosotros en la provincia en algún momento hemos tenido un gobernador donde planteó la Pampa Libre de peaje, no es cierto uh -huh. que fue el Rubén Marín cuando sí. se concesionó la ruta 5. Bueno, hoy yo no sé si es tiempo de eso, me parece que en este tiempo que ha avanzado y la cantidad de camiones que vienen y que hacen uso de las rutas provinciales, yo creo en lo personal, por eso es que hemos logrado también avanzar con esta consultora, eh, llevar adelante el estudio de la posibilidad y la viabilidad de incorporar cabinas de peaje. Hoy está en evaluación, está en proceso de estudio, se verá a ver cuál es lo lo que beneficia, ¿no es cierto?, para la recaudación ¿no? y poder reinvertir ese dinero que nosotros podemos estar cobrando en las rutas. Bien, perfecto. Ministro Intronati, gracias por el tiempo y más vale que vamos a seguir hablando cuando cuando sea necesario. Le agradecemos mucho. Bueno, Mauro. Un abrazo grande, saludo a todos los oyentes de la radio. Alfredo Intronati, Ministro de Obras Públicas, contando un poco lo que sucedió la semana pasada con el Gobierno Nacional y esta, este pedido de los Procrear para que pasen a manos de la provincia y poder finalizarlos, una definición, en 15 días estaría la contestación y en esta última parte, dando alguna explicación respecto a la idea de cobrar peaje al transporte pesado en rutas provinciales, no es cobrar por cobrar, por ahora lo analizan y veremos si eso avanza con una ley que tiene que aprobar la legislatura provincial. Las nueve en punto.